Y tanto, hombre, también te digo, eh, provoca su enfado y te. Sí, claro, levantaba esa ceja y ya, bueno. <risa> a ti, a a, a ti cuando te reñía, ¿qué, ¿qué hacía? ¿Te miraba, te decía?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 Claro, es un shock emocional, ¿no? Es como, no sé, imagínate ver a, a Michael, Jackson, a Michael todo, Jackson bailando claro, sardanas. Sí, sí. ¿no? rompe los esquemas. Era una persona muy elegante, eso es lo que recuerdo de él. Sí, elegante sí. físicamente y psicológicamente. No, y el hecho de que fuese médico, que yo creo sí, sí. que es una de las dos cosas, las únicas dos cosas serias que sí. se puede ser en la vida, maestro y médico, ya decía mucho. Uh -huh. Y además siempre lo, lo siguió siendo. Él siempre, me corregirá Fernando si me equivoco, a pesar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 Eh, bueno, bueno, yo, año sí, cero, pero <ríe> Yo creo que Miguel sí. lo conoció como paciente. Sí, como paciente <ríe> psiquiátrica y es sí. lo que tendría que hacer. Sí. Sí. Casi, casi, casi. Bueno, en primer lugar, un, un saludo a, a Fernando. Que, que nos ve, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Nos hemos visto en la, en la presentación y yo creo que se lo dije a él. Hubo un momento en la presentación en la que casi si cerraba los ojos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 Me acuerdo, era cuando se sequen... cobraba dinero por los artículos, ¿eh? Cuando se cobraba dinero sí, sí. por los artículos, efectivamente, cuando recuerdo se que eran... cobraba lo justo lo que había que cobrar. Exacto, exacto, exacto. Sí, era Estamos un... hablando de pesetas, ¿eh? que la gente calcule la fecha, ¿eh? Era, El era siglo. Fe...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 que eran malas de cojones, que no había una foca, ¿verdad? Bueno no, pero quiero decir que primaba, que eso es algo que yo no volví a ver nunca después, porque Exacto. entiendo que las revistas se hacen más comerciales, que es otro sentido, primaba la importancia de la información, ¿tú te Esta. acuerdas de aquellos, los casos de ovnis en Galicia que estuvimos investigando sí, y sí, que, sí, sí, el, sí. Macho, el reloj del testigo de mixta, es eso, es no, eso no lo publica nadie Mira, ese artículo que nadie más lo ha publicado Mira, a ti te ha publicado hombre, alguna no? foto así alguna vez, ¿Eh? pero De de otra uno, revista no. la es, es histórico ese sí, artículo. Sí, sí. Se titulaba, en espacio y tiempo, me acuerdo, OVNI sobre Aragón. Y no había ni una foto que no estuviera movida. Y aún así la publicó. Pero esto casi, dice mucho, ¿eh? Esto dice claro que en es, la revista sí. Espacio y Tiempo. En la revista Enigma. Tiempo. Que fue anterior a la revista claro, Enigma. es que la sí. ha fundado muchas revistas. Tres claro, revistas, mira, o, creo. Pues más o allá Espacio un... y Tiempo y Enigma. Y Es que la historia, ¿eh?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 ¿Qué cosas me decís? Creo que esta noche no voy a pegar ojo. <risa> <risa> claro, yo me decía, ante algo así, ¿qué le vas a decir? Pues nada. <risa> Martínez, que ¿qué tal? Muy buenas. ¿Muy buenas noches, pero ¿cuántos años tenéis? Madre mía. Que ¿Verdad que sí? Bien. estoy Me estoy acomplejando un poquito, ¿eh? Ah, es que empezamos muy jóvenes. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo, pues si yo soy... me callo, yo no digo nada. <risa>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 Yo me acuerdo una anécdota eh, con él cuando le conocí, bueno, no cuando le conocí, eh, mucho después de conocer él, pero cuando él me llamó a incorporarme a esa gente en la revista Enigmas, cuando estaba allí, lo que se le ocurrió para celebrarlo dice, bueno, vámonos al bingo, Bruno, y nos fuimos al bingo, Fernando Jiménez de los yo. o sea,